Hola amigos, amigas, un saludo especial, te habla Jairo Fonseca y hoy tenemos un nuevo episodio en el podcast de AstrologiasAsíDeSimple.com Hemos venido desarrollando una serie de, de episodios en los cuales estamos compartiendo con aquellas personas que nos van a acompañar en el próximo simposio virtual a desarrollarse en los meses de julio y agosto del 2011 y hoy pues tenemos un invitado muy especial, un invitado que está al otro lado del charco como les, eh, coloquialmente diríamos, eh, su nombre es Manel Manel Botella. Hola Manel, ¿cómo estás? Un saludo especial. Hola, buenos días, buenos días. Aquí estoy esperando muy placer, con mucho placer esta conversación. Ok, perfecto. Pues Manel está residiendo en España, más precisamente en San Pedro de Rivas, es el pueblo en el cual vives. ¿Es sí, sí. Es correcto, sí. Cuéntanos un Eso. poquito. Esto es una región. Ubícanos a los que no tenemos el contexto presente bueno, de, de, de esto. Bien, es un una, esto es del Mediterráneo, digamos, Y entonces está situada en el norte de España, más no en el noroeste, y es una región que es, que es Cataluña de España. Sabemos que está está en regiones, en el norte de España, Cataluña, el País Vasco, Aragón... Entonces, es una particularidad de la opinión la sudamérica que entonces tenemos varias lenguas. Y aquí nosotros somos, hablamos del catalán, que es una lengua románica, y entonces, eh, pues, deriva del, del latín. Entonces, estamos aquí, pues, muy, digamos, muy latinizados, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues, Sí, sí, no, tranquilo. Eh, cuando dices varias lenguas, eh, uno no, normalmente habla España, el, el país eh, madre, o sea, Latinoamérica, pues históricamente hablamos la mayoría español y pues gracias a ese a ese aporte de, de España en su momento, pero, pero a, hay región vasca, región catalán, hay varias regiones donde las lenguas son, son muy propias de las regiones, ¿no? Sí, es que a ver, mi esposa que está aquí conmigo y está un poco así como sonriente mirando la, lo que estamos haciendo. Sí, decías que así, aquí en España, pues como país románico y al cual pertenecemos, el latín, del latín derivan las lenguas románicas, que es el francés, el italiano y el castellano. Entonces aquí, en cuanto a lenguas románicas, el, el catalán, el gallego, Y, y algunas derivaciones de, de, del norte de español o se ser estudia, ¿no? todas, todas en conjunto son lenguas románicas. Y por eso nos, nos entendemos entre todos, ¿entiendes? Eso es, es lo que quiero tratar de, de... Supongo que aquí en Sudamérica también pues habrá lenguas autóctonas y idiomas también autóctonos que serán una, como una implicación con el castellano. Y esto creo... ¿Aló? ¿Me explico bien? Ok, sí, es que un pequeño corte de la, de la, de la señal, pero sí, sí quedó claro la, la explicación. Bueno Manel, eh, astrología, ¿por qué astrología? A ver, el contacto contigo, yo, yo hago un poco de, de memoria, eh, si mal no recuerdo el contacto contigo, también fue gracias a Norberto hace un año o dos años, no, no, no recuerdo muy bien. Y a raíz de las publicaciones que comparto en el correo electrónico, pues hemos empezado a tener una serie de intercambios ya un poco más personales y hemos encontrado pues junto a Manel eh, una afinidad a varios temas, incluido la astrología. Y cuando digo varios temas, pues hay otros temas que nos eh, interesan mutuamente, como por ejemplo la música, y ahorita hablaremos un poquito de eso, sí, pero sí. principalmente pues lo que nos atañe hoy es la astrología, ¿no? ¿Tú, sí, pues, Tú cómo llegaste a la astrología y por qué la astrología está presente en tu vida. Está presente, pues quizá de algunas ideas que he evocado en algunos momentos desde alguna memoria, desde cuando era y creo que esto nos ha pasado a, a muchos y muchas desde el primer momento que los antes en las casas había los tejados, o sea. arriba y los vecinos los dormíamos a las noches arriba de, en los tejados en las noches y yo me pasaba horas enteras mirando el cielo y quizá quizá también por la asignatura supongo que es así también la asignatura de, del sol y por la y, y esta inquietud que sentía yo ya de pequeño de mirar el cielo las estrellas que es un sentimiento creo ya muy compartido entre todos nosotros aquí empezó ya mi interés Pero también, haciendo memoria, me acuerdo de un, de un acontecimiento que era yo muy joven, también muy pequeño, que esto me, me marcó del todo ya. Era un, un oráculo que hay en las ferias, en las ferias del pueblo, un oráculo que tú tirabas una moneda y, y una peseta creo que era, o un, o un grito, no sé si me acuerdo, y salía una, una, una nota que te decía tu signo astrológico y yo la descripción supongo que su Géneris. Pues yo tire, creo que tenía siete años, ocho años, no llevaba los Tiré mi monedita, todo muy ilusionado y cuál fue mi sorpresa, que yo no sabía si signo era mi signo solar, pero acertó mi signo solar, que era el, el signo de Acuario. Y aquí entonces ya, el hecho de ver ya Acuario y, y ya, y entonces ya supongo ya las redes neuronales del cerebro la herencia genética todo esto empezó ya a trabajar ya ya empezó ya a, a tejer redes de interés y bueno a partir de aquí ya creo que ya ya empecé a interesarme un poco ya por la astrología pero no fue hacia exactamente hacia el año ni el 88 creo que empecé seriamente a estudiar astrología okay. ¿Tú de formación profesional eres electricista? Sí, sí. No he trabajado de electricista, pero si sí, en mi formación, en cuanto a profesión y, y estudios y todo lo que es electricista. No puede pasar de aquí ya. Sí. Ok, o sea, el factor matemático estuvo presente en, en tu formación, podríamos decirlo. Mm, lo básico, lo básico. Ok, ok. Bueno, ¿otra, otro... otro... Eh, característica importante de tu perfil es eh, el deporte y, sí, más precisamente, sí. eh, la eh, cómo se llama esto, la, la de fondo. Eres corredor de fondo, cuando hablamos de fondo, son maratones: ya es 42 kilómetros, lo que se denomina la maratón y la media maratón, que son 20-21 sí, kilómetros. Sí, sí. ¿Cómo llegas el, a, a eso? Bueno, y, mm, permíteme que haga un poco de memoria también. Yo en primer lugar, mm, deportista, no lo he sido hasta nunca. Bueno, mm, en el sentido de, de mm, en el sentido que soy al deporte en cuanto a competición. No, yo no soy competitivo, ni, ni muchos de los que practicamos esta especialidad seamos competitivos. Yo llegué a... Al, digamos, al ejercicio, a la ejercitación del de cuerpo, simplemente porque por el trabajo. O sea, en, en bicicleta. Siempre he ido en bicicleta al trabajo. Entonces, a partir de aquí, el hecho de usar la bicicleta como medio de transporte, cuando realmente hubiera podido utilizar otro medio general de transporte, que podría ser un moto o un coche, pues nunca sabía, he usado la bicicleta. Entonces, a partir de aquí, pues ya hay una cierta predisposición a A meterte, o a, a, a meterte en este mundo. Pero no fue a partir del año, creo en el, a partir del 80, por una serie de circunstancias ya familiares y de dedicación a la familia, que ya empecé a, a correr. Cuando no tenía ni, ni idea de, de, de hacer esta actividad empecé a correr, pero para dedicar más tiempo a, a, mis, a, mis, a, a las obligaciones de la familia y todo esto. Entonces, pues a partir de aquí, quizá ya porque tu, mi, mi físico, mi, mi tipo, soy electomórfico, que soy delgado, y entonces no me costó mucho y quizá también porque ya tenía una forma física de la bicicleta, empecé pues, a adentrarme en este, en este mundo de la carrera de fondo. Entonces fue una sorpresa porque ya a partir de, un, de los 5 kilómetros después ya vine todo, porque es a partir de la media hora. De, de, de carrera o de actividad empiezas ya el cuerpo se habitúa por una serie de de, de los transmisores que fabrica, fabricamos ¿no? empiezas a habituarte y a partir de aquí empieza todo ¿no? y bueno, esto es ok, perfecto bueno, cuéntanos un poquito de tu perfil astrológico, un sol en acuario sí, sí, sí ascendente, ascendente sagitario sí. Y, Tengo, caramba, ah, cinco más hojas aquí. Espera, sí, mira, tengo la hoja aquí. Mi ascendente es Sagitario, seis grados. Y, bueno, desde esto ya hablaremos después de una corrección que a partir de, de astrología contiene el y, y introducimos una corrección que son seis minutos más tarde. Bueno, tengo el Sol acuario cero grados en conjunción a la estrella Antai. y el Venus y Marte lo tengo en conjuntos en los signos de Piscis, a Luna la tengo en la, Tengo una estructura dispersa. Entonces, el hecho de que esté dispersa, pues la energía está un poco, eso, dispersa, pero también un poco diversificada y, y equilibrada. O sea, yo creo que, astrológicamente, la, las estructuras un poco diferentes de sobre son los estéreos, ¿no? No sé si estáis de acuerdo conmigo. Sí. y bien prosigo el de júpiter en tauro a 20 grados, urano en cáncer plutón en leo neptuno y saturno en libra y así ah, entonces voy a en mercurio en capricornio y el parte de la fortuna en el signo de acuario 22 grados y en no, la cola de la cola no en la cabeza del dragón perdón en el signo de acuario también usted o tiene una conjunción de de cabeza y parte de la fortuna en el signo de acuario Que, eh, bueno, pues esto es muy poco. Difícil. Bueno, eh, viendo el tema de tu ponencia, eh, es interesante porque se, se me hace algo novedoso. Lo que estás haciendo es precisamente conjugando una, una, una pasión tuya, como son la astrología y, y la actividad física, en, en, en, en, en un concepto interesante, ¿no? Que es hacer una analogía. De, de la de la maratón al, al concepto de casas astrológicas ¿no? sí entonces, sí, sí. Eh, tú entonces puedes precisar un poquito eso bueno esto surgió de un programa que hace al principio ya de cuando empecé a terminar estudio, es que los estudios los estudios los, los realicé a través de una academia no sé si envié eh, estos datos no sé si los tienes en la Academia de, de Madrid. Y estudié por correspondencia y muy bien. Me, me duraron cuatro años, creo, estudiando. Y, y a partir de aquí, el empuje es muy... Quizá el de hecho de, de empezar la actividad, el empuje es muy muy alto. Y me moví y, y en un programa de televisión, fui a la televisión local de Vigilólogo de lo loco, L. L. Trump. Y ahí, pues, esto creo que dos o tres años. haciendo actividad astrológica. Pero siempre en, no me limitaba solo a explicar tal hoy es día tal, pasará esto y esto y esto. No. Siempre nos gusta, creo que esto es una idea muy común y generalizada, de que la astrología no es solo lo que explica los diarios, no, no es solo lo que estamos acuerdo sino de buscar cosas de la vida en general que están relacionadas con, la, con nuestra astrología y a partir de aquí, pues, Hacer anécdotas, hacer anécdotas y poder explicar al público. Y, y como yo ya había corrido ya una maratón que fue llamada 85, pues mira, pensé, vamos a ver qué tipo le Me acuerdo que fue así. Ah, pues mira, esto es así. Y entonces, claro, hice memoria de, de cómo no había ido mi primera maratón. Pensé, pues, caramba, pero si aquí hay como una... una especie de relación muy directa entre lo que sucede lo que estoy haciendo yo en estos momentos, que es eh, hacerme una, una panzada de kilómetros y lo que está sucediendo en las casas. La casa 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. Entonces, a partir de ahí, lo expliqué un poco y ya está, aquí se quedó el asunto. Pero ya, al cabo de un tiempo, ya creo que ya hace 4 o 5 años, retomé un poco la idea otra vez, lo volví a explicar y creo que fue ya hace dos años, eh, ya cuando me suscribí a, a, a astrólogos del mundo, esto fue a raíz, esto todo esto lo explico en, en, la, en, en el escrito, a raíz de la primera de la conclusión que me fijé que mira, iba a trabajar, eran las cinco de la mañana, iba a trabajar en bicicleta y el sol despuntaba el año de mayo. y giré mi cabeza y en aquellos momentos ascendía en Orto, ascendía Júpiter y Venus, no, Júpiter, Venus y que también estaba Venus y pequeñito Saturno, Saturno estaba detrás. Y quedé maravillado. Y pensé, bueno, pues esto hay que explicarlo. Entonces a partir de aquí Ya empecé a, a, a desarrollar este trabajo en relación también a la experiencia vital, que ya esto lo expliqué también, no, no me atreví a explicarlo en ponencia, pero envié el estudio, os pues envié el estudio de la experiencia vital. Y claro, la experiencia vital, todas todas las experiencias que vamos, vamos extrayendo de la vida o que nos va proporcionando la vida, opino que nos la proporciona Júpiter, que es el, digamos, el Júpiter de Zeus, el, el rey del cielo, que es el que busca constantemente experiencias y conocimiento. Entonces, Saturno, en este caso, es el que aplica estas experiencias, las hace suyas y las va desarrollando. Entonces, claro, a partir de aquí, Saturno deja de ser maléfico para convertirse en maestro. Y es también, a partir de esa experiencia vital, que volvió a retomar otra vez, La, mmm, la experiencia tan tan importante para mí como fue correr. Creo que fue desde el año 81 hasta el 92. Hacía mmm, no 12 maratones, dos pruebas de 50 kilómetros. Volví a retomar esta, esta, esta práctica, volví a correr y a partir de aquí, pues hasta hasta ahora, este momento. Okay, perfecto. Bueno, hay, hay otro, otro valor interesante que. que yo veo eh, contigo, y es el uso de los procesos mentales, eh, más precisamente haciendo conciencia, eh, el enfoque de Joe Dispensa, ¿es correcto? Sí, sí, sí, sí, sí. Eh, sí, sí. Que es el aspecto mente, el aspecto neurociencia, sí, eh, sí. que eso también tú lo, tú lo explicas en tu ponencia, Sí, Pero esto surge, tengo entendido, es de una experiencia personal tuya, ¿no? Eh, a nivel sí, físico, de salud. Sí, sí, también. Pero todo fue a, ra a raíz también de una primera impresión, de una primera impresión, digamos, digamos, visual. Visual me refiero a que fue un pequeño incidente, estoy hablando hablando en memoria, de hace quizá tres años, creo. Llegué a casa y, y mi esposa me dijo, mira, tengo aquí?, que me han dado Era una foto, una foto en la que yo estaba, me tomaron una foto en una prueba, creo que del año 86, 87, en la que me veía pues, corriendo por, un, por, por, por el monte en una prueba, una prueba que era un cross, un cross-country. Y estaba yo pues corriendo. Y, y hago una cara como de completamente. O sea, que me impresionó la foto. Y a partir de aquí, de esta primera impresión de volver a ver la foto, pues estoy seguro que ya empezó empezaron, a, digamos, los pensamientos a, a volver a, a recuperar estos momentos y a volver otra vez a, a correr. Superando unas pruebas que yo tuve que dejar de correr a raíz de unas, unos problemas en los pies y también a raíz de, un, de problemas en la espalda. Que esto aún lo no no tengo, pero, Que son superables y son y son se pueden superar. ¿Me entiendes? Ok, y ahí fue donde tú usaste el, el, el trabajo de yo de Spencer. Sí, sí, también fue un, un. Yo creo que en este sentido, eh, esto, esto nos sucede, eh, no, no solo a mí, sino a todo el mundo le sucede que cuando proyectas un pensamiento. Este pensamiento tiene la capacidad de materializarse. O sea, no materializarse, ¿no? pero tiene la capacidad para atraer, atraer hacia ti lo que tú has pensado. No de forma si va de forma obsesiva no, no será.. No, ¿Me entiendes? No sé si me explico, pero fue a raíz de este primer pensamiento cuando ya empezaron a surgir todos los, todos los acontecimientos en cadena que me posibilitaron que. que llegara, que llevara a buen término todo lo que todo lo que quería hacer y en realidad ha sido así. Entonces estos pensamientos, estos pensamientos fuerza. Ah sí, sí, ya es lo que quería decir. Sí, Al cabo de un tiempo recuerdo que salieron unos artículos muy muy importantes Los tengo guardados con el que la estantería, eso Pero que hablaban muy bien sobre el trabajo de Joe y Eh, a ver, si no sabes que no sé si vos hablas pero Joel Ispenza era un triadoleta que se dedicaba a correr en bicicleta y a correr, nadar. A hacer las tres especialidades del deporte de forma es correr, ir en bicicleta y nadar. Pero, mientras estaba entrenando, pasó un camión por encima y casi lo mató. Ah, que okay, no sabía? Sí, sí, bueno, digo, casi lo mató de forma un poco exagerada, pero que dejó, que se quedó en silla de ruedas. Llegó un momento, estoy hablando en memoria del sobre el artículo, llegó un momento que eh, o yo tenía que ir al, al quirófano a recomponer toda la estructura ósea y quedar sensible de ruedas, o, o este o quedó en el interrogante. Él se planteó superar el interrogante. Y este interrogante le supuso para él adentrarse en el campo de la neurociencia. investigó, se doctoró y fue a la universidad, estudió en bioquímica, creo, no sé exactamente, pero creo que se, se está doctorado y licenciado también en, en una especialidad de, de química o bioquímica. Y ya se especializó en neurociencia. Y a partir de aquí, pues, desarrolló... tiene un libro que lo tengo aquí, lo estoy estudiando ahora, Desarrollo en tu cerebro. Sí. y el título es La ciencia de cambiar tu mente y partiendo aquí pues sí dime, dime, ¿quieres sí. preguntarle ¿no? yo Yo he dispensa si quería hacer una pequeña reflexión él, es, él se hizo famoso mundialmente en el 2005-2006 sí. a raíz de la película o el documental sí. What the do, sí. do We Know que, era el, el, que fue como un precedente interesante sí, y, eh, sí. y a raíz de ese documental él se hizo mundialmente famoso no y sí, es sí, especialista es sí. en en la neuro, neurofisiología del cerebro y lo, cómo los pensamientos de alguna forma crean eh. nuestra realidad y el aporte él fue una, un aporte muy eh, digámoslo así académico pero también orientado hacia hacia los procesos de la mente él, él es quiropráctico y tiene formación bioquímica exacto sí bioquímica, ne exacto, ne sí, bioquímica sí, sí. neurología y neurofisiología sí Sí, sí. Bueno, pues esto sí, es lo que estaba recordando, pero bueno, tú me lo he resumido muy bien. Y es, es, es muy importante, creo, este trabajo. Lo, lo, lo, que, es, lo que se está ahora desarrollando son las neurociencias y lo que nos puede dar de cara al futuro. Eh, hablando un poco sobre esto, eh, hace dos días, creo, recuperé desde eh, la estupenda herramienta que es Internet, unas páginas de neurociencia y recuperé un vídeo en el cual quedé realmente sorprendido y un poco impresionado de lo que se nos avecina en, positivamente en el aspecto positivo de lo que es la evolución del de género humano en cuanto a esta a esta a esta disciplina tan apasionante. Pero no sé si lo creo que puedes podrás entrar tú cuando te sea tengas ocasión, pero Pero al final del vídeo lo colgué en una astrología oculta y erudita y creo que ha quedado un poco desplazado porque eh, quizá me puso un poco agresivo en el sentido de cuestionar, cuestionar si así, así creo que tiene que ser la palabra, cuestionar lo que, la función que estamos haciendo nosotros ahora en este momento los astrólogos. Tenemos una puerta abierta y creemos, creo, pienso, opino que, que debemos entrar un poco hacia este campo porque de hecho lo que lo que está planteando la neurociencia y la fisiología del funcionamiento del cerebro es que los aspectos por ejemplo los aspectos planetarios se pueden trabajar los, los podemos trabajar pero siempre desde, desde un parámetro trabajar y hacer constructivos y, y hacerlos operativos esto esto esto puede ser una revolución porque Ah, quería hacer hincapié en un aspecto importante: siempre desde la sinceridad y, y desde la honestidad, porque creo que son las, las dos piedras morales básicas para que, para que en este caso la, la, la fisiología del cerebro, funcionando del cerebro, la mente, el pensamiento, siempre y cuando sea sea honesto, funcione. Porque vamos, estoy viendo a, a un, este libro es realmente Tiene a ver unas 600 páginas. Lo que pasa bueno, es que... lo que lo que, a ver, lo que te logré entender es que o sea aplicando el, el, el, los conceptos de neuro, neurociencia o sea que esa tener sí. adecuados pensamientos y orientarlos de forma adecuada de alguna forma hacemos un trabajo a nivel astrológico en los sí. contextos de crecimiento y transformación llámense cuadraturas o posiciones. Sí sí sí sí pienso que sí que puede ser así. Puede ser así, pero claro, a un nivel digamos individual, y si esto está empezando. Y creo que a un nivel individual y de experimentación, como estoy intentando hacerlo en mi persona, pues puede ser así. Pero eh, estoy en un punto del libro que ah, quería, quería decir también que, que cada parte del libro pues tienes que dejarlo. y pensar en él y, y, y en fin y de reconstruir un poco lo que has leído tomar nota es es no no lo lees de un tiro en este libro así como como otras partes de de la que he dedicado yo aquí tengo una nota de una, tengo que entrar a estudiar esto a ver espera no lo he apuntado aquí neurociencia siete saberes de la fuerza del futuro es una vez que no recuerdo ahora la autora de esta de este estudio que empecé a ver las primeras, los primeros palojos y de ejemplo pero si quieres apuntarte este, está bien, puedes presentar tú y, y satisfacer tu curiosidad. Quiero decir que es la, la, el estrés, digamos, el estrés es la madre o el germen de todas las dolencias de, de, del género humano. Y el estrés viene, sobre el, viene por. por se quiere viene originado también por las falsas expectativas que tenemos nosotros o nos criamos. O sea, el estrés es una reacción de huida, huida y, y defensa. No es claro, funcionamos mal. Funcionamos realmente mal, porque a partir del estrés de las reacciones de, de estrés y, y de la y de las de los neurotransmisores que que son que fa, fa, fabrican las glándulas las válvulas subrarenales, a partir de aquí si sí, creamos espejismos que, entonces, a partir de aquí, espejismos que no nos dejan ver la realidad. Y, en fin, es un trabajo muy importante en este sentido. Entonces, claro, aquí me he planteado una pregunta muy importante, que también la reflejé, creo, en el, en el estudio. ¿Por qué corre tanta gente? Esta es una pregunta que no me la he hecho yo, pero la, la leí hace unos días también en, en, en la prensa, que ahora en Estados Unidos creo que ha ti este este pensamiento en Estados Unidos la gente vuelve a moverse a moverse a moverse en, en, en la maratón mundial creo que corrieron superaron y creo doblaron el número de participantes creo que esto está sucediendo por una cosa que viene a, viene a la crisis a, a la crisis personal de valores en la que estamos sufriendo es como no nos engañemos es como un mecanismo de huida okay. no sé si okay. de huida hacia, hacia huida o, o acercamiento a una realidad que podemos recoger y, y un poco asimilar y reconstruirla un poco sí, ahorita, ahorita es... que dices que porque, eh, eh, se está corriendo tanto el caso pues local que yo conozco Colombia por ejemplo eh, desde hace unos siete, ocho años, si mal no recuerdo, se viene realizando la, la media maratón de Bogotá, pues no, no se equipara a lo que mundialmente se conoce, pero, pero es algo que no se venía dando. Y hay otros escenarios que ah. no son no son media maratón, sino son las famosas 7K, 10K, que son sí. carreras cortas, más como para Mateus o personas que no, no tenemos una actividad física muy fuerte, que también sí. es muy presente. Entonces al año, por ejemplo, en Bogotá uno encuentra tres o cuatro actividades de ese estilo, que hace unos 10 años no se daba, ¿no? Entonces, se, se, eh, ahorita que tú dices eso, que por qué se está corriendo y tanto, Sí. Eh, pero, sí se están generando espacios, ¿no? no No solo en el correr, sino espacios físicos, o espacios para, para eh, motivar la actividad física. Sí, esto quizá hay otro, otro aspecto que, que quizá debemos recoger un poco, que es que va dejando un poco de lado el aspecto digamos, filosófico, del que, en el que te estamos ahora tratando. El aspecto físico es el que, por ejemplo, aquí en España y en Alemania, sobre todo también, los, los médicos de la medicina está aconsejando, ya de forma muy directa y palpable, que la gente, el pueblo, pues, intente un poco recuperar la actividad física y el caminar. Y esto, en principio, el andar, de forma un poco activa y a partir de ahí ya un poco o sea eh, lo que es lo que está claro es que con la actividad física el andar o caminar y correr después correr bien después se mejoran las cualidades ya que ya tenemos que ya tenemos todos porque he dicho tenemos una por lo que digo y y ya sabrás también tenemos un, un cuerpo Una, una morfología adaptada para la actividad física. Tenemos los pulmones, que es cuando, cuando corremos o cuando andamos, todo lo que es el riego sanguíneo hacia los músculos, aparte de, de llegar a los músculos, llega al cerebro. Y esto es quizá el aspecto más importante, porque a partir de que la sangre y todos los nutrientes llegan al cerebro, a la mente, se produce lo que digamos, el, la. digamos, eh, la dopamina, la fabricación de la dopamina o arma, ah, no, perdón, un transmisor genital. Bueno, el que es este? es este, es la dopamina, que es la que produce pues, los efectos tan, tan beneficiosos y de, de, de placer o felicidad. Entonces, a partir de aquí, también se generan pensamientos de afirmación, de, de positivismo, y un poco de, de reencontrarte. Y sí, a partir de aquí, pues hay ocasión para reencontrarte con tu, con tu propia realidad testológica pues como ha sido mi caso también. Y creo que de muchas personas, pues en, entonces podemos decir que aquí es un punto de partida. ¿no? Sí, la, las tres, los tres mecanismos físicos para generar endorfinas a, nivel ah, esto es, sí, endorfinas, sí. endorfinas a nivel de cerebro son la actividad física, el deporte, el masaje... el masaje físico como tal y el sexo, no son los tres, sí, los tres sí, mecanismos sí. físicos que de alguna forma ayudan a generar las endorfinas y pues sí. eh, hoy ya la ciencia explica muy bien el, el gran uso de generar endorfina. Y hay otra que es muy sencilla, que es muy simple, que es el sonreír. Eh, sí. Al sonreír, el solo acto de sonreír, o sea, no necesariamente tiene que ser una sonrisa sincera, sino físicamente hacer el acto de sonreír Sí. también en la, en la producción de endorfinas, ¿no? Sí, sí, sí, exacto. Sí, sí. Aquí, la vez que dices sonreír, estoy recordando un poco... No, estoy recordando un aspecto de... No sé si te lo expliqué también en algún punto. Te, te he enviado muchas notas de pensamiento, pero una de las notas que te envié. Ahora también he, he leído este libro tan importante, que se está haciendo mucho eco aquí en España también, y eh, ahí se refiere a, a México. En, creo que en el estado de Chihuahua hay una India de indios apaches, no, mayas, creo, que están un poco arrinconados en, en las barrancas, en unos, en unos altiplanos muy, muy difíciles de, de, de entrar, que es, es, esta gente, estas personas, perdón, corren, corren durante más de 100 kilómetros y un aspecto el más el más significativo es que sonríen todo el rato mientras van corriendo van sonriendo y ojo ojo al van van eh, no llevan zapatillas van casi descalzos Ok, ok. Sí, sí sí sí bueno aquí hay un mensaje muy muy bonito no que es integrar astrología eh... Pues resumiendo, entregar astrología con sentirse bien, manejo de endorfinas eh, sí. y actividad física. ¿no? Sí. Y hay otra que no hemos nombrado que es la música, que la música también de alguna forma eh, nos genera ese estado de sentirnos bien, de, de expresar, de, de manifestar, El, el, el escuchar música pero también el bailar música, la danza, que es como, sí, sí. como uno de los temas que también te apasiona y el cual también tenemos como, como cierta cierta afinidad. Eh, sí, hay ciertos sí. ritmos en diferentes culturas eh, que motivan eh, como que al, que al escucharlo uno de alguna forma siente ese deseo de, de, de manifestar a nivel energético esa energía que sí, se siente sí, sí. al escuchar la música, ¿no? Yo sí, tengo entendido que, sí. te digo que tú, tú también tienes cierta afinidad hacia ciertos ritmos tribales de sí, la África, ciertas danzas también típicas de... Sí, sí, sí. que se hacen en España, ¿no? Cuéntanos un poquito. Sí. Bueno, esto ya es una cosa que siempre ha dividido en y interés. No lo he porque pues, en el sentido profesional, digamos, con el sentido de, de ansia de, de hacerlo porque tiene que ser así, ¿no? Yo mi carácter es que Todo va llevando poco a poco y, y en su debido momento. Y si esto es muy saturnal, sí, soy un artesanal de Saturno, pero quizás Saturno, en este sentido, es el que me ha proporcionado ma, mayores, mayores premios. Me refiero a que en el sentido de la percusión o la música percusiva, siempre lo he definido ya en pequeño. Recuerdo que mis primeros, mis primeros pasos ya eran golpear en un. copiar en la en tabla y en, en los niños. Si no me he dedicado esto es por, por la realidad, la realidad social, la realidad en la que yo que vivir. O sea, no, no eh, hemos tenido muchas oportunidades de, de, de emocionar en, en el sentido vocacional. Entonces para esto pues, queda un poco apartado. Pero la, lo, lo que es la vocación. o el interés innato por todo esto, sé que lo tengo. Y ahí y pensaba el otro día, porque yo tengo unos momentos de reza. Mis momentos de rezo, así suena así, rezo. Son bajarme abajo al cuarto, y ahí tengo montado, pues, todas, todo el cuarto que tengo atrás, tengo un, un tremolón de tambores. Y, y bajo abajo con mis tambores, y, y empiezo a tocar. Pero para mí, esto es un rezo. Y sé que es terapéutico no, no, cuando viene alguien a una autoridad decir no, no es tocar los tambores es produce mucho esto ya lo sé porque lo hago yo y, y me gusta siempre lo he hecho pero esto lo he, lo he hecho también a raíz también de um, quizá así en, en el 2006 quizá también un poco ya en, el, en los trabajos en los pensamientos que me venían de Dispenza. y dispensa empecé a montarme todo este tinglado abajo y y me salen los ritmos los ritmos del norte del magreb de áfrica y con perdón recién no sé un poco para no desprestigiar los ritmos de salsa de Brasil no me sale nada, nada nada nada absoluta nada lo único quizá un poco el canto ¿eh? pero que es los otros ritmos de salsa quizá porque siempre voy un poco a través de todo el mundo aquí está muy moda lo que son las La, las bandas de, de tambores que no solo tocan ritmos de Brasil. yo, Mira, ya están aquí los de Brasil otra vez, dando la cavara. La no, no, a mí me gustan los ritmos de África, del norte de África y África. Entonces esto quizás es también, porque los llevas ya en los circuitos que me refería antes, más lo, lo, el formado de neuronal, de, de los pensamientos. Porque yo ahí pienso y, y de hecho. No, no, no, yo la neurofisiología, y el, lo que es eh, las estanterías, por decirlo de alguna manera, donde se, donde se construyen las redes neuronales nacemos con la red ya eh, genética. Y yo pienso, a ver si esto ya me viene ya de, de un poco, digamos, de cármico, ¿no? Porque es que me, cuando toco un ritmo de estos, me sale un ritmo y empiezo a sudar, a sudar, a sudar. Y cuando termino, pues Me quedo un poco así como en tránsito, junto a las manos y, y ya está. Y con diez, quince minutos tengo suficiente. Este es mi espacio, mi espacio, digamos, solitario y, y supongo que también me digan, hoy, pero bueno, nada, con diez minutos en cuartelada ya nadie dice nada, y, ni protesta y para mí es suficiente. Ok, ok, perfecto. Bueno, Manuel, pues yo creo que, que ha sido una exposición clara, suficiente de lo que de lo que representa el personaje detrás del astrólogo. <ríe> un poco loco, ¿no? Un poco diverso, muy muy muy como tú lo dijiste, muy muy eh, disperso. Eh, sumado a ese perfil de sol en Acuario y con con tanto elemento en Acuario, ¿no? Pero sí, es valioso, o sea, es valioso, es valioso de todos modos la propuesta se me hace interesante. y la sí. idea es pues, que la, la conozcamos y la, la desarrollemos. Sí. sí, yo quería dar un punto que también lo hemos he checado un poco en la astrología corta y las dos, las dos webs me, de la que estamos participando. Me refiero, claro, que es un re, poco reflejo de mi propia realidad astrológica y un poco del ser sin altura de signo fijo. Pero, en fin, el hecho de tener una dispersión, pero en la esencia y el, también en el trabajo de la neurociencia, el trabajo que podemos desarrollar cada uno a nivel individual, tenemos que ser fieles a nosotros mismos y, y, y, y desprovearnos de, de los valores negativos que, que están asociando a, a, la, a la humanidad. Entonces, claro. En esto no trato de justificar, por ejemplo, las grandes normalidades. No, por ejemplo, Stalin, por ejemplo, si Stalin fue fiel a sí mismo a su propia fue fiel a sí mismo a, a su propia desgracia. No, no tuvo, la, o no supo cuestión, porque hablé también de Stalin en cultural, en la astrología cultural, no tuvo la capacidad para, para cambiar. se metió en una estructura de poder y entonces él mismo fue prisionero de su propio poder. Entonces, claro, los grandes personajes se esclavizan a sí mismos. Y creo que es desde abajo, a partir de las pequeñas revoluciones anteriores que podemos hacer, debemos hacer una gran revolución, que es la revolución del mundo. Pero la revolución, en este caso, es pues, un tanto hippie, pero <risa> la revolución del amor. Pero, ojo, la devoción no la hemos entendido desde la, desde la sinceridad, no en, en el placer. ¿Entiendes? es falso de decir? Ok, ok, perfecto. Bueno, Manuel, pues agradecerte tu, tu participación y, y la invitación a que sigamos compartiendo estas ideas tan interesantes. Que, sí, que, que sí, sí, sí. Entonces, agradecerte y, y seguimos en contacto. Pues sí, sí, estoy muy ilusionado y un poco nervioso también de cara al día, día creo que me dijiste, ¿no? Día sí, sí, sí. sí. Para exponer y, y creo que también ya será a partir de aquí, como dijo mi maestra, la ha introducado hacía muchos años. Dije, no te preocupes, tú encontrarás cada uno de nosotros, tú. Tú, Jairo y todos los astrólogos y astrólogas del mundo encontramos al final, aunque cueste mucho, cueste por, la, por ya te digo, por la realidad de cada astrología individual, encontrar el camino yo creo que en este sentido, el camino astrológico en este sentido lo he encontrado tal como hay, si has visto eh, la canción que de Chan, que hay un camino, si hay un camino, ¿lo has visto? No, no, todavía no la he visto. Ah, pues ya, la verdad, será una sorpresa para ti y te gustará mucho. Sería un camino y, en fin, yo soy una sorpresa mayúscula cuando he podido ver esta, este vídeo y el camino y, y las dos personas que se plantean el interrogante de andar por el camino y, y el horizonte que se ve deja. Ok. Bueno, Manuel, te des un abracito y muchas gracias, bueno. ¿bueno? Muchas gracias, muchas gracias a ti y a todos vosotros. Gracias. Bueno,